Ocupa el agua sin pagar ni un peso por el uso. Y hemos luchado durante muchos años, desde 1994 aproximadamente, en otros esfuerzos organizativos en la costa. No pagamos la luz, no porque sea un capricho o una necesidad, sino porque para nosotros la luz es muy cara. Para nosotros, los pobres y los de abajo, y porque aparte del sistema capitalista lo ve como una mercancía en donde pueden hacerse ricos unos cuantos y hacer pobres muchos en todo el país. Creemos que no solo es no pagar la luz, sino organizarnos y capacitarnos. Vamos poco a poco caminando hacia la construcción de la autonomía en nuestras comunidades. Es un proceso que tal vez nos lleve muchos años, pero vamos a seguir por ese camino como lo han hecho nuestros hermanos y hermanas zapatistas. Luchamos en contra de la privatización de la energía eléctrica por parte del gobierno, que quiere vender la luz a empresas extranjeras o nos quiere dar a tole con el dedo con sus medidores de prepago, del cual nosotros no hemos y ni vamos a permitir. Que nos pongan medidores de ningún, de ningún tipo hasta que haya una tarifa justa de luz para nuestro pueblo. También hemos poco a poco consolidado nuestro pro proyecto de la tortillería autónoma, que reparte tortilla barata en los barrios y colonias de la ciudad de Tonalá, y lo hemos logra logrado como organizados solo con e t o a l á Y resistiendo, porque los malos gobiernos y los ricos quieren aplastarnos como si fuéramos cucarachas y de desaparecernos. Como organización, también vamos pues haciendo conciencia en otros y otras, como nosotras en nuestras tierras, a través de los talleres de formación en derechos humanos, capacitación de técnicos de luz y mujeres. porque creemos que es la única manera en que podemos defender lo que nos corresponde. Y hoy hemos resistido a no p a g a r la luz, hemos resistido y generado alternativas ante los altos cobros de la tortilla, y nos vamos formando con los talleres, y también nuestras mujeres son una parte importante en nuestra lucha, porque las vemos como compañeras y como seres humanos. Luchamos y exigimos el respeto a los derechos humanos y denunciamos a través del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa cuando el Estado mexicano violenta nuestros derechos, como es el caso del compañero n a t a n i e l Hernández n ú ñ e z Hemos, como organización, mejorado las condiciones de vida de nuestras comunidades en salud, educación, Infraestructura, caminos, porque exigimos al Estado que estos derechos económicos y sociales nos corresponden por derecho. Hoy, en cada comunidad de donde está esta nuestra organización, hemos establecido nuestros c o m i t é de resistencia y e n e r g í a que se h a ganado el apoyo y el respaldo. De nuestras comunidades y somos partes también de una instancia de decisión a través de las asambleas y que, junto con otras autoridades de la comunidad, comisariado, agente municipal, etc., é t e r a caminamos juntos para mejorar las condiciones de vida de nuestros compañeros sin distinción de edad, sexo, religión, partido político o creencia religiosa. Y les queremos compartir lo que hacemos allá en tierras costeñas para que ustedes conozcan más de nosotros y podamos, pues, intercambiar opiniones, y formas y modo de trabajo. Talleres de mujeres, derechos humanos, capacitación de técnicos. Desde el 2008, como parte de nuestros ejes de trabajo como organización, Hemos impulsado, pues, la formación de nuestros compañeros y compañeras de las comunidades, y uno de los acuerdos fue empezar a realizar talleres con las mujeres, abordando diversos temas en el caso de violencia psicológica, sexual, política, económica, social, género, equidad de género, la participación de las mujeres en la organización, y ha dado como resultado. Que podamos tomar en cuenta la voz de nuestras mujeres y, sobre todo, han marcado su participación de forma activa y son parte de la toma de decisiones. Pensamos de manera colectiva que en algún momento podamos también consolidar un proyecto en el cual las mujeres lo construyan y lo consoliden. Impulsamos al parejo con los talleres de mujeres. Talleres de formación para defensores de derechos humanos comunitarios, del cual el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa nos ha apoyado para facilitar nuestra formación. Cada dos meses abordamos diversos temas, desde que son los derechos humanos, instrumentos jurídicos para la defensa jurídica, los pactos y tratados en materia de derechos humanos, La defensa desde la comunidad de los derechos humanos, entre otros, y este año venidero vamos a seguir con este trabajo para fortalecernos más y no permitir que el Estado mexicano, a través de sus diversas instancias, nos violente nuestros derechos humanos. Otra de nuestras actividades que he impulsado es la capacitación de técnicos. En electricidad en las comunidades, con la finalidad de poder construir nuestra autonomía y poder administrar y defender la energía eléctrica sin depender de la Comisión g e n e r a l de Electricidad y seguir pues resistiendo a los altos cobros de luz. Defensa de la tierra y el territorio. Elegido Nicolás r a m o d ó s m a p a s c e t e c Chiapas. Esta comunidad desde hace varios años ha emprendido una lucha por la defensa de la tierra y el territorio, del cual el Registro Agrario Nacional y el Instituto Federal Electoral se han empecinado en despojarlos y desconocer su nombre como Nicolás Bravo II e imponerles el nombre de Pablo Salazar Mendiglía, como para colmo. Y ante esto han creado y fortalecido a un grupo para generar enfrentamientos y amenazas a quienes han decidido luchar por la defensa de la tierra y el territorio. Ante todo esto han sido sometidos a las cárceles federales acusados por el IFE de impedir la instalación de las casillas, y hoy seis de ellos están sujetos a procesos penales. y e n d o a firmar cada martes al j u z g a d o tercero Distrito en Tapachula, Chiapas, lo que ha generado desde luego que su lucha cambie de giro y ahora se preocupen y atiendan lo jurídico y dejar en segundo plano la defensa de su tierra. Sociedad Cooperativa Las Brisas y Chiapan, Chiapas. Los compañeros que integran la Sociedad Cooperativa de Las Brisas, Desde hace aproximadamente tres años, ha n venido luchando por tener un pedazo de tierra para poder trabajarla y que sea un sustento para su familia. Y han pasado amargamente de f a l c o s de dinero por abogados, mentiras y engaños, y falsas esperanzas de que algún día puedan tener un pedazo de tierra y a través de un juicio ante los juzgados civiles. Están dando la lucha para poder obtener la tierra del cual en algún momento fueron despojados por el... De eso le dieron muy como buena voluntad. Los pobladores que han vivido por varios años y hoy son posesionarios y que por derecho les corresponde. Sin embargo, un grupo de caciques quiere impedir a toda costa que este grupo no tenga ningún documento que les acredite la propiedad para que nada ni nadie los pueda despojar. ¿Qué varios intentos han hecho porque no sean reconocidos como legítimos? propietarios. Y han reivindicado que seguirá luchando la tierra y también porque tenga la certeza jurídica sobre su patrimonio, que es la tierra. El poblado d e v a u r g u i n i a Urbina, p i n q i a Panchiapa. Nuestra comunidad. que aún no cuenta con la certeza jurídica. Sin embargo, esta m o s Que nos permitimos pues, precisar u e s p en este documento. Comisión Federal de Electricidad. Algunos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad en algunos momentos se atrevían a cortarnos la luz y a amenazarnos, a intimidarnos y obligar a pagar los cobros excesivos de luz. Y hubo un momento en que dijimos: Ya basta de tanto abuso por parte de la empresa de clase 1. g r a c i a d e s p í d a d e civil incursiona en nuestras comunidades para ubicar e identificar a nuestros compañeros más activos, con el afán de intimidar y de lograr que nuestra lucha se pare y desarticule por completo. Se han hecho pasar por periodistas, por amigos de algunos compañeros de nuestra coordinación general, o bien han usado otro nombre para infiltrarse y saber detalladamente lo que. Comunidades. Afortunadamente, hemos o c i p a d o a varios y los hemos echado de nuestras comunidades porque con el p r e e t t x o de l a Solo ha sido creada para infiltrarse en los movimientos sociales y ubicar a líderes o dirigentes de nuestra lucha, se han hecho pasar por periodistas, también o han usado el nombre de algunas organizaciones para que no sean ubicados por nosotros fácilmente. Estos agentes o policías civiles lo que hacen es. o bien a la procuraduría como si se tratara de delincuentes o de narcotraficantes a quienes están investigando. Y también hemos descubierto a varios Y más. Vemos preocupante también cómo, a través de los diversos programas del gobierno, han intentado pues frenar el crecimiento de nuestra lucha de resistencia en la zona costa de Chiapas, y justamente h a utilizado a estos por mencionar algunos como Chiapas Solidario, Centro Popular y En、la resistencia les va a necesitar el apoyo que reciben, o que si participan en las reuniones, talleres, marchas u otras actividades de la organización, también no serán beneficiados con el apoyo que d el gobierno federal, estatal y municipal, por lo que ha generado que algunos compañeros y compañeras decidan ya no participar porque no tendrán su apoyo que les dé el Que si lo siguen haciendo se meterán en problemas porque la organización tendrá que responder de una u otra manera ante estos actos de amenaza e intimidación por funcionarios a cargo de estos programas sociales del gobierno. Un poco, esa es pues nuestra lucha que tenemos allá. Esperamos que nos h